De la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo cual dos tobillos sobre un pedal cuando la ciudad va llena una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar y es un cuadro equilibrado Y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá. Que nos vayan dejando. Un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios. Del manubrio a los pedales, hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento. Matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bici de Mao, hasta de aquí, te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá que nos vayan dejando un carril pa nosotros ya anda en bici la want porque tiene su qué sé yo cada vez más demanda porque es mágica poco nomb ya subase a la bici compa especial la de montaña la bici urbana la bici cross. Liggen a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay dos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando, un carril pa' nosotros ya, anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más de más. Kijk, het is magisch, maar het is ook niet zo. We hebben een nieuwe wereld. We hebben een nieuwe wereld. We hebben een nieuwe Maestro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos al sauna. Sí, el de es el de cada martes, es para esto de, de limpiar, limpiar los poros de, los de, la, poros piel de la piel y, la piel. y estar todos sanos. No, la verdad es que, bueno, algún día traeremos un ventilador. Ayer estaba viendo yo, nunca vemos la tele, pero ayer coincidimos y estaba un anuncio de un ventilador que lo puedes cargar donde tú quieras, que es eh, recargable a la luz y que supuestamente es súper potente, entonces te lo venden así como una maravilla, y uno de esos necesitamos, vamos a ver. Yo me quedo con el soplador de la nafre, ese no falla. Mira, pues yo por eso traigo el mío aquí así, luego se los presto a los invitados. Maestro, ya estamos en el programa número 212, Uf. es increíble, es el último día, no, no es cierto, mañana es el último día de julio, Pero ya estamos a día 30, okay. ya pasamos la mitad del año, ya tenemos que empezar a preparar todo esto que es eventos de fin de año, sí. ¿cierto? Y saludos hasta Suecia, como cada, <risa> como cada martes. Vangarda, maestro. A vangarda. Tenemos Sue... fans allá, allá los van a ver en Suecia, sí. Y al señor Sergio Fon, que aquí está haciendo ruidos, ahora lo ha hecho con el café, pero no tarda. No le digas, Porque va a venir a intervenir aquí el señor Sergio Fon, el actor intelectual de todo este rollo, de la librería La Rueda. Le fascina. Y de Radio Cartón. Le fascina. Y pues, Juanito, muchísimas gracias, como cada martes, que hace magia para que todo esto funcione. Saludos a Jera, que es nuestro... nuestro... Editor. Eh, editor eh, digital que anda fuera de la ciudad, pero ya están por terminarse sus vacaciones, así que regresa con todo. Pero pues igual muchas gracias a todos los que nos escuchan, gracias a los invitados que ya después de algunos meses de habernos conocido, por fin están aquí con un tema que a ti te fascina. Sí. Uh, ¿Cuántos años tienes andando en bici más o menos? Muchos, gracias por ese comentario. <risa> fácil, fácil, 45 años yo soy fanático de la bici, toda mi vida he sido ciclista, desde triatlón a, a, a... De hecho, ahorita tengo ocho bicicletas que ya me voy a hacer de ellas, porque... Anda, ya ajá, anda buscando dónde dejarlas porque dice que ya no le es cabe. Es que ustedes me van a dar la razón, tú te enamoras de tu bicicleta, ¿no? Es una pasión, entonces dices, no, no me voy a hacer de la bicicleta. Les voy a contar en un ratito más, les voy a contar una anécdota que tiene que ver con algo de eso. Pero maestro, le presento como equipo, como grupo a Tumbados Bike que ellos tienen un lema que dice rodando con valores y le le presento a Samuel Sánchez Sánchez a Carlos Sánchez y a Samuel Alejandro ah, pero Todos pero Sánchez o se hace familia papá ah, e hijos eso sí verdad no me equivoco ah, correcto ah, ok voy. bienvenidos chicos uh, todos wow. <risa> es bueno. porque oye te voy a decir siempre los invitados hacen eso todos así como que quieren hablar y se volcan a ver tú tú Fíjate, nosotros tuvimos la fortuna de conocerlos allá en Echeverría con Eliseo y con Saludos. los chicos de, allá de, de, de, de Echeverría Fest. Y, este, y es un grupo, por yo lo vi bien organizado, nos habló muy bien de ustedes. Uy, sí, están voy? enamorados de su proyecto, Sí, chiquete, ¿eh? chui, sí, sí es sí, un proyecto sí. padrísimo que a mí se me hace, la verdad, muy loable. A mí me tocó participar en el inicio de las rodadas aquí porque yo soy ciclista de toda la vida. Y, este, iniciamos ahí en el paseo, nos reuníamos en Aburrera, en aquel en hace turno, muchos años. Correcto. Sí, empezamos primero, que hicimos que que que una que copia que de los visitecas de la Ciudad de México, ¿Mm? dijimos, ¿por qué no hacemos uno aquí? Antes no existía, era, ¿cuál era la, la, la plataforma que estaba Mechel? Ah... Uh. Pues era como Messenger, algo así Algo ya? así, ajá Y los bicicletas? no sé ¿Sí si conocen a los bicicletas? No, eso sí ah, no. Ellos son los, los precursores de, de esto en la Ciudad de México Los bicicletas se, se tienen juntando unos, Desde hace, no sé, 20 años o más En el Ángel de la Independencia, ahí se juntaban Entonces hicieron un chat Y nosotros nos comunicábamos con ellos como ciclistas y dijimos, ¿por qué no nos hacemos uno aquí? Y así nos comenzamos a comunicar No nos conocíamos Por medio del Messenger Y un miércoles Que no haya mucho tráfico, miércoles. Que no estorbemos, pues a las 10. Entonces nos quedamos de ver ahí, por medio de. Y dijimos, ah, pues como que vayamos cuatro, y cuando llegamos, ay, güey, llegamos un mundo de gente. Y ahora, ahora en esta organización, y sí te da como miedo, eh. Fíjate, tan fácil que hubiera sido con un celular, ¿no? No, Con Castle. WhatsApp. Sein. Eso no existía. Y no que ahora. Ajá. Y, y de ahí ha habido muchos grupos. Y cuando los vi ustedes allá bien organizados, me da, me da mucho gusto, la verdad. Sí, la No, verdad gracias, sí. gracias por todo. De hecho, pues sí. De hecho, nos da gusto los orígenes, porque sí los conocemos de Don Gus, el Inca, todos los. El Inca, exactamente. Vienen, Inca. vienen de, de ese aspecto, le digo, Y desde ahí, le digo, Yo digo que fue la, se, la semillita de que deben sí, en, en Guadalajara. Y de ahí, pues sí, se vino un auge de grupos. Nosotros ya, bueno, a la a nuestro entorno nos, nos nombran como la nueva guardia porque somos grupos post pandemia Ajá. Oh, le digo sí. llegó pandemia y muchos grupos de los viejos se murieron le digo, de hecho dejaron de rodar y para volver a, andar, a echar a andar un proyecto como esto es la verdad es difícil y se murieron a razón de eso Rodábamos en otros co colectivos y llegó el día en que dijimos vamos a hacer uno acorde a los valores que traemos. Ajá. De, como tal, fue el momento de ayudar, de hacer, ¿cómo se llama? Progresivo, ¿cómo se llama el ciclismo aquí en Guadalajara? De visitar colonias que mucha gente no se atreve a visitar y menos en la noche. Sí. Y aparte hacerlo todo gratuito. Digo, todos nuestros servicios que ofrecemos, tanto de mecánica, de, por ejemplo, cámaras, refacciones que traemos, todo lo ofrecemos de forma gratuita. Todo, tenemos los convenios con nuestros patrocinadores, que los que llegamos a pedir es para, proye para, para apoyar al ciclismo uh -huh. y ayudar a todos, y es, es lo bonito. Es buscar, ahorita que comentaban, familia, sí, de hecho, es, bueno, yo como padre, es el modo que yo lo vi de sacar a mis hijos. De que yo prefiero que andemos un viernes a las 12 de la noche, 1 de la mañana, rodando. dos de la mañana rodando, en vez de encontrármelos en un bar o en cosas así. ¿O dónde andan? Exactamente. Sí, sí. ¿Dónde andan? A veces es difícil. Por ejemplo, sí. con este muchachito que se le pega <risa> y ya me, me despierto tarde los sábados por la rodada y ya 2, 3 de la mañana y él se levanta temprano. ¿Dónde andas? no, Pues ya andan en ameca O ya andan en Vías uh. O ya andan aquí. Pues es sí. sí. Pero es, bueno, es un modo sano de diversión sí. que, que se hace y es un hábito, es algo bonito sí se vuelve una costumbre, ¿no? una sí. buena costumbre sí ahorita que comentaban de los kilos sí, de hecho yo tenía ¿quién comentaba de los kilos? años a, años que no, no me paraba con un médico digo, bueno pues cuestiones mentales uno dice, voy con el médico y me va a sacar todo ah. y hace 15 días sí me agarró la, la gripa, pero con todo, y era así dije Es momento de... De ir. Y después de no sé cuántos años rompí la barrera de los 100 kilos. que llego y me dice 98 kilos. Y dije, ¡ah, che." Después de... A ver, chéquele bien, no me quiero emocionar. Exactamente, <risa> llegué a los 114 kilos y de ahí me dejé de pesar. Dije, ya no. No quiero saber. Ya, ya no quiero saber, no, la pa, verdad, ya que. no. Y yo ahora sí, dije, ¡ah, 98! No, y dije, ¡ah! Y se siente bonito, Pero le digo, bien aparte bien, es... Bueno, en cuestión de salud es precioso la, la bicicleta. Sí. Eh, lo que fue pandemia, le digo, yo digo que a muchos nos sacó en aspecto mental, uh -huh. en aspecto físico, la bicicleta nos salvó a muchos. Sí. Le digo, por ejemplo, su servidor era... En mi trabajo, me bajó el trabajo, la cuestión económica se complicó y... A mí me veían a las 3, 4 de la mañana rodando en la bicicleta y la verdad la bicicleta... Me encontré a muchos amigos de los de ahorita sí. que rodamos con esto, la bicicleta nos ayudó, y al momento que desgraciadamente me toca el COVID, voy al médico y me dice, no, ¿sabes qué? Tus pulmones Tus están, pulmones están perfectos, Ajá. y dice, ahorita te ayudó haz deporte porque me hago ahorita, no, sí, ciclismo, ¿no? no sí. A ver, entonces yo me voy de ahí a una pregunta que, que quería que me la contestara el maestro, pero creo que eres el indicado, o ustedes. Aparte de, de bajar de peso, ¿cuáles son otros beneficios que te trae subirte a una bicicleta? Ah, eh, en, bueno, en cuestión mental te ayuda muchísimo. Eh, liberas endorfinas y aparte es un vicio. Es un vicio, nomás que también a veces hay que tener cuidado. Es el momento de ahí, cuando llegan depresiones, uh -huh. que hay veces muchos que la, lo ocupan bueno, digo, para sacar la depresión, es llevarla a un acorde con... Ah, un acompañamiento psicológico, y yo les digo, ¿por qué? Porque se vuelve a veces un riesgo. ¿Por qué? Porque la bicicleta te, te inyecta adrenalina, en las sí. Exactamente, y hace que tu cuerpo, como se llama, ande activo. Es como, bueno, yo les digo que esto es una droga. Sí. De hecho, yo, de hecho, de hecho literal, así me lo dijo el psicólogo, es una droga. Es, digo, lo malo es cuando el peligro, te le metes el peligro y quieres más adrenalina. Si cuando te has adicto a eso, llega el momento en que tu cuerpo te exige de más y hay que sí. tener cuidado. Pero la verdad, sabiéndolo hacer, le digo, te ayuda físicamente, emocionalmente. En cuestiones de amigos, yo digo que es una de las áreas donde hay más amistades, más sanas. Sí. Y que, y que se apoyen, la verdad, el ciclismo es un ambiente muy bonito. Para mí, yo te podría decir que es un aspecto de, de libertad. Yo aprendí, bueno, reaprendí, no sé, grande Yo, yo mi mamá fue de las mamás, o oh, es de las mamás de No te subas a la bici porque te caes Entonces alguien me regaló de pequeña una bicicleta Y mi mamá la regaló porque dijo, no, es que te caes Y yo, ay, pero yo quiero aprender Entonces nunca aprendí Y ya de grande, ya siendo pareja de él eh, Yo dije, no, tengo que aprender bien Y él me decía, es que sí sabes, nada más súbete Y yo, ay, sí, claro, ¿no? Y pues sí, no fue tan complicado, la verdad que no, pero yo le decía, es que de verdad, ¿cómo nos perdemos esta sensación de libertad? O sea, ¿cómo tu cuerpo es capaz de hacer que se muevan unas llantas que van en una base, avanzas y cómo sientes ese aire en tu cara? Nada te detiene, a menos que choques con algo, pero, o sea, nada te detiene, ¿no? Eres completamente libre y no necesitas de alguien más para poder avanzar, entonces a mí eso, esa sensación de andar en bicicleta me fascina. Para mí es el mejor invento del hombre la bicicleta, ¿eh? Sí, sí, sí la sí. verdad sí. Oye, yo le explicaba a ella que hay un dicho entre los ciclistas que decimos, nomás no mano se cae el que no se sube. Pues yo. Correcto. No, hasta ahorita voy bien, una que otra estrellada con árbol, pero sí. voy bien. Ahorita, tú que estás todavía joven, ahorita que te vi con tu bici de montaña, me hiciste recordarte, o sea, te vas a la montaña y te ganas la adrenalina, no, papá. Ajá. No, yo andaba como, no, como perdido. Sí, <risa> ¿sí? Yo dije, voy a ir a mi pasito. Es una competencia, no hay ganador. Dije, yo voy a ir a mi pasito, pero yo tengo condición. Y ya sé quién que ganó. Sí. Ah, no, no, no, que entre los 1700 que han optado. Y yo me la creí, porque yo me puse wow. a tomar fotos. Yo, yo lo disfruté demasiado. Sí. Pero la condición que tengo, los pulmones, que hace el ciclismo, los, mis pulmones no, tienen una condición. Y ya de la nada voy llegando a la meta y mucha gente echándote bulla, y, ¿Sí? y dije esto no es el Tour de Francia ¿no? <risa> qué les pasa me están confundiendo Soy y yo, ¿Eh? ay <risa> ni que sería ni que, que fueran los primeros así me quedé y pasé octavo no güey? le dije octavo y, y yo vine como o sea vine a relajado sí de sí, hecho sí, o sea bien. en el o sea los que me escucharon más a mí No, yo traía las canciones, a todo lo que era. Traía la de Salino Sánchez, traía la Echona, traía la, la María. No, traía todo. el este bailando la, la bici. No, no, los calambres apenas me no estaban me no, Dije, ahí no más llegamos. Sí, pero no, el ciclismo es una, una droga para mí. Sí. sí. ¿Cuántos pero, años man, tienes? Yo ando no 17, ¿verdad? No, andando en bici. ¿En bicicleta? Cinco. cinco? Cinco, cuatro, más o menos. Cuatro, ya bien, bien. Oye, pues rapidísimo. Se volvieron uno solo. Sí, y es lo que dice mi papá. A veces llegamos desvelados de, del paseo de los viernes. Uh -huh. Y yo el sábado me levanto a las 6 de la mañana y me salgo a. A rodar. A, a y ahí llego al trabajo. Un día me lancé y llegué al trabajo con 200 kilómetros en las piernas. Y doy a trabajar. Y dije, yo, yo vine a a bien contento. Es lo que tengo. Y dije, bueno, es una droga. El... Sí, sí, sí claro que sí. Sí, mando sí, como muchos muchachos que no me gusta ver que andan en bares, en antros, consumiendo pues, cosas que no son buenas para la salud. Y eso me alegra de que yo soy sano. Motivaciones para demás niños. Sí. No, y ahí está una muestra, o sea, te dio COVID y tus pulmones como si nada, sí. o sea, ya sabes que Se vas hicieron por lo buen que camino. el viento Juárez. ¿Sí? sí, sí, sí. No, y aparte en cuestiones de estrés, bueno, nosotros afortunadamente o desafortunadamente vivimos zona céntrica uh -huh. el automóvil la verdad no es ay no no, no es, es viable no es viable no. Un, una llegada al centro en automóviles son 30 minutos y buscar estacionamiento sí. sí te va bien y en bicicleta hace siete minutos y vas disfrutando el paisaje y te puedes quedar sí. donde quieras no pasa nada nadie te estorra Entonces, ustedes bien aquí en la zona centro sí. Sí. Oh. Pensé que vivían allá por la, por la zona de Sí, yo también creí que vivían allá por, no. por Echeverría o algo así. Participan con ellos en los eventos. De hecho, sí, de hecho ellos... Bueno, fue muy bonito. Llegamos. Un amigo, ¿cómo se llama? Un día nos, nos hizo comentarios. Ah, hay una, una panadería de allá de la zona de la Echeverría. Aquí allá, muy bonita. <risa> y desde el, el primer momento cuando llegamos, llegamos con Chuy. Y le explicamos el proyecto, lo que traíamos y encajamos acorde, le digo, fue para el año pasado, uh -huh. digo, que iban a hacer el evento del día del niño, y en ese mismo rato, fuimos, y ya nos presentó a Camargo, aquí, y sí, vamos el día del niño, y y vámonos, y, y fue, le digo, y sí, digo, todo lo que nos han, han propuesto, le digo, ahí hemos estado, le digo, a, a, a razón de, nomás ahora el fin de semana, que sí, no tocó, le digo, nos, de hecho, no, no, nos hablaron para invitarnos a la reforestación, sí, Pero ahora sí, desgraciadamente, la mayoría de los oficiales andaban unos en el reto de Mazamitla. Su servidor andaba otra vez que no podía con la bicicleta porque ahora sí la garganta me, me tronó el fin de semana. Le digo, ya, quedamos, le digo, de, de abrirlo le digo. Y esa es la cuestión, nosotros hicimos una empatía con ellos, le digo, de lo lindo. Y es cuestión, en todos lados donde vamos es lo que, mientras se apoyo al ciclismo, le digo, mientras nos ayuden a abrir puertas, a darle un auge, Hacer algo y, y sea, que sea algo bonito. Sí, la Estamos verdad, sí. Muy... A ver, 17, ¿y tú tienes? 23. 23 y yo creí que era al contrario, yo creí que el mayor eras tú, no, no te lo juro que no, pero no sé, cómo que tienes cara de niño todavía, Es pues ¿sí? que tan calladito, rasurado así me veo más joven, no, pero yo soy el mayor de los tres hermanos que somos, okay. sí, como comenta mi papá, pues el ciclismo a nosotros llegó, pues de una manera diferente a lo usual, nosotros éramos de estar en la casa, jugueteando sin hacer nada uh -huh. y se viene hace unos para mí como nueve años que, que mi papá empezó a salir en bicicleta para el trabajo mm. y mi y papá salió, empezó a rodar ahora sí, la gota gorda de mi, de mi casa, que es su casa del centro Gracias. sudaba a mares y, y me empezó a jalar y yo renegando oh, no, no quiero, me empezó a sacar me empezó a sacar me, mi papá me sembró la semilla, la semilla de ciclismo luego se pues, eh, unimos a mi hermano, luego el, el pequeño, nos fuimos ahora sí metiendo, gracias a Dios, los tres presentes tenemos el ciclismo, cada quien lo representamos ahora sí de maneras diferentes, sí. mi hermano Carlos lo representa más en lo deportivo, porque él tiene, uno, tra tiene, trae más la juventud, y él sí lo ama eh, enormemente <risa> en lo deportivo, y le da los tiempos, Ajá. mi papá es una persona muy sabia, tiene las palabras correctas, ideales para las sinergias que en ocasiones a mí por los tiempos y más por mi trabajo no se me pueden presentar, él me ayuda con pues los, los conectes y yo soy la voz del paseo, soy el, ahora sí la conexión amigable o la cara del paseo dice mi babá, aunque nuestro grupo somos 20 oficiales y dicen que yo soy la cara, yo no soy el líder, los líderes somos los tres presentes y todos, todos son importantes para el paseo. Uh -huh. Y la verdad es un deporte. Pero es el que avientan por delante, ¿verdad? Okay, órale. Es el sé eso que bailo. Eso, eso. Es un proyecto, es, es bonito. Son, bueno, yo les digo, somos 22 oficiales. Y tumbados es gracias a los 22 oficiales. ¿Qué, ¿Cuál es la labor de un oficial? Para que todos eh, sepamos. Tenemos, bueno, 22 oficiales, los cuales nos dividimos en puntas, barredoras. Uh -huh carrileros y bloqueadores. Okay. Eh, una punta es el que lleva el, el convoy, es el que lleva el manejo, es el que va dirigiendo el paseo, uh -huh. lo, lo, lo conduce por, por qué lado, maneja los tiempos. Uh -huh. eh, la barredora es la persona, bueno ahorita tenemos dos barredoras, dos, dos oficiales que van en la parte de atrás, radiando, van diciendo al paseo, vamos muy abiertos, vamos uh -huh. y aparte si alguien se queda, por radio nos avisa, avisan a los oficiales y nos quedamos a detenernos, porque un lema de nosotros es, todos salimos, todos regresamos. No, sí, por favor. No dejamos a Nada nadie en el camino. Uno. Así es que con el staff que tenemos, nos permite traer dos o tres oficiales que nos quedamos ayudando a la persona, uh -huh. por mientras que el contingente avanza uh, Los, ¿cómo se llama? carrileros se dedican a, a estar a, en el pelotón en el transcurso de, de, de, del grupo, uh -huh. a, viendo a ver si no, no hay una falla, si no hay algo y aparte, haciéndolos todo en un carril, ¿por qué? para no llevarlos a, por ejemplo, en avenidas que se salgan del carril y tengamos un, un accidente, accidente sí. y los bloqueadores que yo digo que es el trabajo yo digo que de más adrenalina sí, más bonito lo eh, creo es el el ir bloqueando todas las calles el, el, el vamos eh, poniéndonos en todas las avenidas todas las calles Todas se, se bloquean, uh -huh. digo, con un, con un oficial. Es el que, es, son a los que les tocan las maltratadas. Es correcto, <risa> es correcto. Sí, es que ya nos ha tocado que pasan contingentes y siempre a los que se quedan a bloquear, ¿Eh? pitadero, sí. y les gritan. Que, o sea, dos minutos que se espere, porque la gente sí. está desesperada? Es, es lo que, bueno, es, yo digo es adrenalina, es confrontación, es el falta de cultura falta de cultura muchísima ¿sí? yo les digo a mis oficiales le digo ¿saben qué le digo? eviten pleitos porque antes sí éramos, éramos muchos de pleitos y ya llegamos a la conclusión de que si tú das las gracias desarmas a la, a la sí. automovilista claro le digo yo tenía el lema de digo, que no no había un automovilista que me hubiera aguantado las tre tres gracias pero ya, ya me tocó uno ¿ah sí? sí, sí antes no era yo gracias y oh, como que le rompes el digo, oye me, me", literal nos me mientas la madre y le la, das la, las gracias y como que ah, hijo y luego otra vez y ah, pues gracias, y, y el tercer gracias nunca me llegaba, pero sí, ya me tocó en la rodada del silencio, ya me tocó le digo, fue un chavo que le dije siete gracias y siguió, ya mejor, yo me volteé pero eso sí, le digo, siempre liéndole. y hasta que se fue, le digo, no, es que no le digo es que amigo, le digo en un arrancón, le digo, tú recuperas tu tiempo le claro, le digo, es tranquilo, le digo, es un momento le digo, los invitamos a bajarse de la bicicleta, le digo, que es A veces es el, bueno, uno no entiende, es el caos de la ciudad, pero si te bajas. Bajas, si te bajas de la bicicleta, le, es bonito. Pero sí, es como extraño, nos, nos toca de repente ver eso, ¿verdad? Que la gente se desespera. Hay mucha gente, no sé si, si ustedes coincidan, pero nos ha tocado ver que de repente el verte arriba de una bicicleta, para mucha gente es como sinónimo de pobreza. O sea, yo traigo mi supercarro y, y tú con tu bicicletita, ¿no? O sea, pero a veces no tienen ni idea cuánto cuesta una bicicleta. No, yo me pasa muy seguido porque, no, yo todo lo que desde que empecé a trabajar yo no fui de que, no, con esto me voy a comprar un carro, una moto. No, yo, con esto me voy a comprar la bicicleta. Sí. Y <risa> yo, sí. y empecé a trabajar y guardé, guardé, guardé. Y gracias a Dios salió una oferta la que tengo y ahorita ya, yo creo que esa ya le he metido arriba de 10 mil pesos. Sí, sí. Más lo que costó, obviamente. Y muchos amigos me dicen... Ay, es que tú andas en bicicleta porque no te cansa para la moto. Y yo... Sí, claro. <risa> sí. Y después... Hey, para que damos sí. detalles. Sí. ya después vino la de ruta, porque también le doy a la ¿Sí? ruta. Y digo, digo, bueno... Pues es cosa que la gente no, no ubica. No ubica. Y muchos... Desde, eh, cosa que soy bloqueador. Uh -huh. Muchos te, te avientan en el carro. pinche bicicleta, culé. <risa> ¿Cuándo te pudo Sí, costar? claro. Y... Muchas gracias, muchas gracias. Vente, te invito a rodar. Y hay un porcentaje chiquito chiquito que sí te dice y ¿eh, que se salen y sí Ay, se padre. empatizan y no pues salimos tal día y algunos sí han llegado alguna vez al paseo Ay, y qué es bonito bueno. que entre ese eh, espera los que a veces están adelante y si te tocan buenas personas de que no, échale porras y te echan y pip, pip, pip, Ajá. pip, Ajá. pip. Ay, qué padre. Y luego pues el argüende que yo hago, yo traigo la bocina y empiezo a bailar y no, pues, <risa> fantástico. Sí. ahí. Dicen las chicas, déjenmelo aquí otro semáforo, por favor. <risa> Sin <risa> problema. <risa> yo cobrar <risa> Oye. <risa> sí, sí. No, es que así debería de ser, divertirnos de repente el, el no sé, como este, esta situación de poder, ¿no? Ajá. A ver quién puede más, te aviento el carro y te voy a quitar, te va a dar miedo pues no, o sea, aviéntame el carro y a ver qué pasa, ¿no? pero fíjate cómo funcionó después de los inicios de las rodadas, los chicos de Litas se pusieron listos y fueron los, ah, los que comenzaron a hacer todo ese rollo de cuestiones ya más, más políticas, políticas ¿Eh? públicas pero realmente eso salió de acá de la perrada, como yo digo, ¿no? ¿Eh? y ellos pues se pusieron listos y Mario Delgado y todos esos cuates y gracias a eso surgieron todas las ciclovías Afortunadamente Ay, qué padre, sí, que ya ¿no? Porque hay mucha gente que necesita la bici como un medio de transporte. Porque se ahorra una lana en los camiones, en el tiempo y todo ese rollo. Hay un segmento muy grande que la bicicleta es deporte, pero también es medio de transporte. Y sí. Porque te vas a trabajar en ella, ¿no? No, yo lo iba yo estudiaba, bueno, acaba de salir. Estoy acá en acá en por el puente técnico de Guadalajara Ajá. al lado. Y en el tren, ya contando la caminata al tren y todo cuando iba en el tren Yo hacía 25 minutos, 20 a muy corto uh -huh. Y en la bicicleta hacía catorce, quince. Sí. Bueno, obviamente también porque ya traigo condición. Sí, claro. Y dije, sí. ay, voy a llegar tarde. Para... Ay, qué presumido <risa> con su condición, ¿eh? <risa> ah, es que no, no, pues, no, no, no es cierto, es broma, es broma. Es broma. Pero lo que es que es, lo que es No, es. pero es que, ¿sabes qué? Es una, una cosa muy buena por presumir porque no es fácil. No. no o muchos sea, me dicen, no, muchos es que creen yo... que te subes y le das, no. Sí, muchos te llegan no, es que yo quiero ser como tú. No, pues la verdad todos podemos. Yo empecé sí. de, de que... Dos, tres cuadras o dos, dos kilómetros Mejor me bajo Sí, lo que hace una persona La resistencia y la, sí, está, la capacidad sí. Y es lo que digo Todos podemos, la verdad A ver chicos, me van a permitir leer los comentarios Porque no, tenemos gente. muchos comentarios eh, Aquí Ah, panadería Eliseos, obviamente, ah. saludos a los compas de Tumbados, ah, nomás a los compas, ah. gracias, gracias, gracias. Ay, no, no pasa nada, Chuy, tú tranquilo Es que viene la charola de pan ah, oh, Se está tardando, ay no, ni le diga. No, no. Ok, dice Pablo Barajas Macías, en el grupo el de Unión Bikers GDL, tenemos un gran ejemplo, que es nuestro amigo Enrique Diosdado Que a pesar del COVID se ha estado recuperando tanto que hasta realizó el reto de 300 kilómetros. Eh, Dios. Luz Larios, muchas felicidades a los organizadores de Tumbados por su entrega y amor por este deporte. Dan tanto sin pedir nada. Bendiciones. Anel Alaniz. Me identifico. Eso es todo. Yo me siento libre cuando ando en bicicleta. Pablo Barajas Macías, saludos Samis. Víctor Barrio Chico, saludos. Todo, ay, sí. Ay, sí, como ya fue como ya tumbados para allá. sube te la vi, Víctor. <ríe> Víctor, tenemos pendientes ahora que recuerdo. Ah, me favor. gusta, me gusta la idea una eh, barranqueña Ay, por favor, a domicilio, yo sé que sí tienes servicio a domicilio Víctor, es más vente a platicar, no, no te creas porque no llegas <risa> dice eh, de nuevo Anel saludos familia tumbada Pablo Barajas Macías saludos de parte de Unión Bikers GDL, Juan Carlos, Chávez Martínez el vicio más sano que puede existir, ah, yo ahí difiero, otro vicio que es buenísimo es el de bailar No, yo me iría por los dos. Ay la nata. Ah, no. No, no, no. Dice Luis Enrique Mercado. Felicidades a la familia tumbada <risa> de parte del buen Quique, Quique. Eh, César Corral saludos eh, bien tumbados jennifer esmeralda juárez hernández saludos juan carlos chávez martínez al señor de negro seguido me lo topo en bici creo que eres él, tú no, ah. ¿De, de ropa negra o de colorcito negro bueno yo siempre diario ando en la bicicleta a que nos diga dónde lo ha visto si sí, sí, se puede nosotros nomás vamos la moto cuando viene meche pero yo generalmente yo ando en bici todo el tiempo Y luego dice, Juan José García Cruz, saludos, Gerardo Escobedo en Hora buena, puro tu poder tumbado, y César Corral, casi no se escucha. Ándale, pues nosotros escuchamos muy bien. <risa> sí. A ver Juanito, ahorita nos checan eso, pero gracias por mencionarlo. Si sí necesitamos que nos digan si de repente no nos estamos escuchando bueno, bueno. muy sí. bien, un, dos, tres, la por la... favor, <risa> un, dos tres probando. Oigan, eh, pues vamos a poner una cancióncita más. No quisiera que se me pasara felicitar a Víctor Barrochico porque ganó ah, una de sus cervezas sí. en, Ay, en Ecuador. Sí, sí, sí, ya, ya. La no... Génesis, o, o, no me recuerdo cómo se llama esa no, cerveza. Pero sí es la Génesis, está muy buena. La Génesis, que ganó el segundo, el segundo lugar en Ecuador. Medalla de plata Sí, la verdad es que Se está ganando otra entrevista <risa> Pero mis respetos Yo no soy muy cervecera, la verdad no Y su cerveza me ha gustado bastante Tienen unas cosas de calidad tremendas Y pues acaba de pasar el festival Donde la rompieron Era en el puesto que más gente tenía, donde todo el mundo llegaba. Era increíble. Y aparte nos dio mucho gusto que Víctor nos dijo que tienen unos planes con ustedes. Eso eh. me fascina. Sí, también. Ay, ah, vamos a platicar algo de planes, ¿verdad? Al ratito. Ok, pues vamos a escuchar una canción más, maestro. Eh, está a cargo. Bueno, de la primera no te platiqué. Eh, esta, la primera que escuchamos se llama Cumbia de la Bici. No, parece tal como una no cumbia, cumbia pero... pero te define exactamente lo que es rodar, ¿no? Entonces, me gustó bastante. Y esta que vamos a escuchar se llama Cumbia de la Mochila y es a cargo de los míticos del ritmo. Uf. A ver si les gusta y pues... ¿Y si no, se aguantan. <ríe> Por favor. <ríe>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 ¿Bailamos o qué, maestro? Ah, esa estuvo buena, ¿eh? Sí me prendí. Ah, está, me estaba platicando, maestro. Pero por eso estaba bailando, ¿verdad? Las dos piernas. A ver, chicos, pues platíquenos qué planes tienen, qué sorpresas nos tienen, ¿a dónde nos van a invitar o qué? Sorpresas traemos varias. Ajá. digo De hecho, nada más ahorita lo que es temporada de lluvias, yo digo que es un factor caótico Ajá. para como colectivo ciclista es Yo digo que de los meses de más estrés en cuestiones de rodada. Sí. Porque, una, tenemos que hacer rodadas, por seguridad, son rodadas cortas. Y buscar eh, lugares donde normalmente se ha techado para en dado caso. ¿Te correr a correr a taparte. Y en la otra es estar checando desde eh, un día antes para el dónde clima. van las lluvias, cómo van. Y, ajá. Es, y sí. el viernes después de las 3 de la tarde es caótico, es estar... Pues, checándole ahora coro, hora y viendo, digo y por eso ahorita en cuestiones de rodadas así más, lugares más emblemáticos nos detenemos, digo por ejemplo ya está, ya está palabrado lo que es otra vez volver a la plaza de toros que el año pasado le hicimos y fue Porque una, ven que chequeamos una a los de las invitados. rodadas con auge, leo, más bonitas, históricas que ha he hecho El hecho de, de rodar en la Plaza de Toros, que me habían permitido... ¿Adentro? Entrar. El primer grupo que rodó... Rodamos otro? en la Plaza ah, de Toros. ¡Qué bonito! Nos llevaron a conocer, ahora sí, las entrañas de... Sí, sí, sí. ¿Dónde, de de dónde entran los toreros, la capilla, donde están a los toros. A ah, los... ese no me gusta. La... <risa> el paseo por donde entran vivos y donde los sacan, nos dan la historia y al final pedimos permiso de que si nos dejaban rodar Ajá. en el ruedo y nos liberaron, no, fue rodar sí adentro fue fue emblemático la verdad fue muy bonito y son de las que ya tenemos planeadas uh -huh. de hecho con Víctor de ¿De Barrio Chico? De Barrio Chico traemos otra rodada, una, una plática que tenemos con él para hacer una rodada en cuestión de la historia aquí de Guadalajara. No la... De todas las cantinas. Esa, la, <risa> la fuente ¿Cuándo va a ser esa? Ay, no es cierto. Digo, y, y, y vienen proyectos con... Hay otros lados donde queremos, Lego digo, pláticas, Lego digo, ¿qué tenemos? Digo, ¿por qué? Eh, bueno, aparte de, de fomentar el ciclismo, fomentamos la unión familiar. Sí. Por eso sí. ahorita que en los comentarios se leía que la familia tumbada. De hecho, como grupo nos definimos como la familia tumbada. A donde vamos es la familia tumbada. Ajá. Porque nos vemos como tales. Por eso es tratar de llegar siempre a un lugar en específico Ajá. y tener un convivio. No Ajá. ser como la... Muy, bueno, muchos grupos colectivos que lo que hacían llegar y dar la vuelta y nomás rodar. Nosotros no, cada viernes es buscar un lugar diferente uh -huh. donde llegar y convivimos, Ajá. Convivimos no sé, media hora, 45 minutos y, y si se pone sabroso el ambiente, por ejemplo. Como con Víctor. Eh, con Víctor. Ay, Ay de, sí, de ¿eh? Hecho. Que ese día había quedado de ir con Nos nosotros a un evento y ya como a la una de la mañana le mandé un mensaje, vas a venir, acabo de terminar, ah, olvídalo, adiós, le digo, ya. No, así es que a veces eh, bueno el ambiente se va, se va prestando y, sí. y la misma gente bueno con mi hijo dice papá ya nos vamos digo espera es que la gente está disfrutando estamos todos tan a gusto es como cortar <risa> el digo ya pero hay veces que ya si es doce y media doce cuarenta le digo no ya por seguridad de todos sí. es, eh, van desde niños sí. hasta de adultos, hecho ¿sí? el más pequeño de ahorita del grupo que traeme es el gran chino saludos a chino y a toda la familia eh, es un niño de 8 años Está también el de sí. el sí. Sí, ah no sí cierto el de El Santi, Santi, el Santi, llevan Andy, llévalo, lo llevan no, en, llevan en, en el... un asiento... La mamá le llama de la ¿no? bicicleta. Ajá. Y el niño va bien agarradito y va bien. ¡Ay, lento. mi vida! Y, y es curioso porque, por ejemplo, damos indicaciones que vuelta o que baje y el niño replica lo, ay, lo, lo que ay, se va diciendo, De hecho, si sí, Santi es el más pequeño del grupo de edad de tener. Pero que... rodando, el chino es el más chiquito. Sí, sí, ¿no? Inclusive, ¿no? si me pueden dar espacio, les quiero eh, dar una felicitación porque el día domingo, uh -huh. Sant, eh, este Chino, Chris, es, Chris, eh, Ceci y Bon fueron el reto de la lluvia con mi hermano. Y ayer en un evento que tuvimos eh, En el estadio Acron de ciclismo Fundidos lleg yo, Llegaron y yo los vi cansados Para sus categorías entraron eh, el, el más pequeño chino A pesar de que tenía una de montaña pesada Quedó en sexto en su categoría wow. Ceci en su categoría quedó en tercer lugar wow. Y Bon quedó en primer lugar En oh. su categoría a pesar de que no, tenía bravo. muchos de ruta Les mando una felicitación sí. por no, ahí, déjame, Es el chino Ajá. En Mazamitla, Fue un mil 1.700 ciclistas Ajá. Mira, ah, y todo. cheno, cheno. Ya era conocido por uh, todos. Y, dice, ellos aventaron la ruta corta, pero no eran sus idiotas, digo. ¿Cómo te fue? Muy bien. Y, sí. y me decía, es que yo te quería alcanzar y que le estaba dando bien que para alcanzar y me dije, ¿Sí, chino? Sí, es que yo te quería alcanzar y todo, lo... y ya dejamos las bicicletas, estábamos en la zona de meta ya, y yo íbamos caminando de la mano y lo lleva y todo, chino, chino ven. Y, yo, ven, y se empezaron a tomar fotos con él, y, y, y íbamos o a sea, ver ah, no como tú, dices. Sí. no hace falta sí lo, sí lo, yo, bueno, yo sí lo ubico porque lo vimos el día del evento del día del niño ahí en Lecheverría, sí sé quién, de quién, no sé están hablando, sí, pero es que la verdad sí son cosas bonitas y sí hacen falta este tipo de eventos donde sí unas a la familia, o sea, al final sí. de cuentas ya cada quien toma sus decisiones como adultos de lo que hace y lo que no, pero eh, tú ya pusiste tu granito de arena, tú ya dijiste si el que quiera seguirme wow. adelante y el que no, pues cada quien, ¿no? Pero, pues, por lo que veo, todos están en la misma frecuencia, sí, ¿no? Es, es como tal, es un grupo abierto y es lo que le decimos, porque muchos nos dicen, no, es que eh, por ejemplo, ahorita los amigos de Unión eh, mi respeto, digo, son unos grandes que siempre que hemos pedido ayuda siempre nos levantan está. la mano y esta es lo mismo, por ejemplo, cuando nos dicen ellos, es que yo quiero un grupo donde más punch, más esto, tenemos, yo les digo, es que vienen con nosotros y es una rodada tranquila, es familia, sí. pero aparte, le digo, tenemos muchos colectivos amigos de que si tú quieres darle punch, yo te invito, Dale. por ejemplo, Dale, tío, con pero un pero ahora agua. los de lagartijos esos, le sí, sí, sí le con ellos se pueden ir, yo digo, digo, hay de todo, digo, y es para todos, hay que rodar ustedes digo. más o menos, como a qué velocidad van rodando, uh, normalmente yo digo que es un promedio de 12 la, la media. Uh -huh. digo, ya, digo, ya cuando llegamos a 18, le digo, pero no es un paseo. Y aparte, le digo, si se va abriendo el paseo, lo que hacemos es, es una parada. ¿Para qué? Para permitir que el grupo se compacte. Sí. Uh -huh. Y sí. digo, como literal, llevamos niños, llevamos adultos. Hasta que decían las edades. Le digo, el más pequeño es Santi, que, digo, que lo lleva la mamá. Yo digo que tiene 2, 3 años. Uh -huh. es Santi. Le chino que el rodando y es el más pequeño de ocho y el más grande ahorita Don Robert de ochenta y... ¿Qué? Cuatro, sí, ¿no? o, ochenta y ¡Oh! dos, ochenta y cuatro años. Sí, sí, sí, sí. Que mi respeto, sí. ese, ¿Cómo ese no? señor le digo, mi respeto le digo, una vez que veníamos de acá del lado de, de la penal Agarramos el paso de nivel y yo dije: No, en la subida del paso de nivel el señor le digo, Se va a quedar. Se va a quedar. Rodado 26. Rodado 26, tranquilo. Empezaba la bici. En sí. eso yo voy tomando video y en eso veo el señor separar la bicicleta dándole oh. con mucho chiste. Y tú, espérenme. No, sí, <risa> le digo yo. No, a subir digo, la cita, ¿verdad? <risa> sí, <risa> sí <risa> le digo. Ya cuando llegamos al New Honor, don Robert le digo: Mi respeto, le digo tiene una condición, le digo, y aparte de lo que dice el señor, y ahorita a, a razón de lo que decían de baile, es lo que dice el señor, es viudo el señor, le digo, la pandemia desgraciadamente se, se llevó a su esposa. Uh -huh. Y lo que dice, no, dice, es que la bicicleta y andar en los bailes dice, es mi, es sí, mi alegría, es mi, y es mi vida. Dice, sí y no lo dejo, digo, no, pues no lo deja don Robert, le digo, oye, deja, eso, deja perdón, déjales platico es que si no, dije, ¿qué tenía que platicar? <risa> Él tenía una bicicleta que le decía la morena, Ajá. ¿qué bicicleta era? Era una de las primeras que llegaron de montaña aquí, de las, eran de, ay. ahorita no se me acuerdo, la marca, ahorita me acuerdo, ok, Y esa bici era la que más quería, o sea, para la limpiaba, y ¿Eh? yo creo que hasta le platicaba y bueno. Sí, eh, las primeras en las montañas. Y un día se la pidió prestada uno de sus hermanos y ya no regresó la bici. Diamondback. Ah, una llamada. Ah, Ajá. Entonces ya no, ya no regresó. Se puso tan triste, o sea, de ¿Cómo verdad. Buena rodada que ya no regresó. <risa> ¿Sí? No, o sea, es que ni siquiera fue en una rodada. Fue ahí una cosa. Él se durmió. La verdad fue una, pues una cosa de esas que pasas que dices no inventes, o sea, cómo no le piensas. Pero bueno, eh, se fue la bici, ¿no? Pero de, de verdad él se puso así tan triste. Um, yo sabía porque él le platicaba a la gente. Es que se va a mi morena, les decía. Hey. Es que tú te encariñas de las cosas <risa> <Sí, Claro>. <risa> <risa> sí. Casi, casi, sí. Pues, Pero, o sea, tantos kilómetros se habían metido en la montaña sí. y la bici nunca se rajaba, dices. Sí, <risa> Pues es que sí. con eso, bueno, nosotros coincidimos. Porque como dice, comenta mi hermano y mi papá y un servidor. Cuando comprábamos nuestra bici, ahora sí, la que más añoraba, la que más soñaba... Es un sentimiento, uno de emoción y dos sí. de adrenalina, Carlos a su bicicleta que bien, ahorita bien, llegó, bien, se llama Morena, de, de yo la ah, compré, sí. ¿No? le pones su nombre, la bautizas, ¿Sí? la y para, la para que todo el mundo Y, y ya la todos saben de, que, ya saben de qué quién estás, quién es, hablando, es, ¿qué estás no? hablando, ¿no? Sí, con... Oye, ¿cuál traes? Yo la Tomasa, y por ahí la negra Tomasa de... Sí. De... Ajá, <risa> uy, qué padre, <risa> pero es que qué bonito. Y la de Ruta se llama La Chona, porque anda de un lado para otro. Por todos lados. Sí, sí. A ah, eso me gusta, mira, hasta Juanito se rió. me sí. <risa> Pero es que eh, eh, realmente es bonito y es este eh, sentido de pertenencia, ¿no? Sí. Okay. Es a que ver. haces un binomio con la bicicleta. Sí. Entonces, pues, si ella te carga, pues tienes que cuidarla. Sí. No, y le cuesta a uno desprenderse de ella. No, y sí. de hecho, yo sí. empecé con una crucero. Y de hecho, ahí le tengo, literal. Una rodada 26 que lógicamente no es de mi talla, la, la traía con un tubo grandote y de hecho en do, dos ocasiones se me le tronó el tubo por la, lo alto que lo tenía que traer y no, yo ahí la tengo, ese es recuerdo es el emblemático, esa fue, ahorita me acuerdo de, de, de una ocasión de íbamos al parque de los bochos Ajá. y tomamos el paso a desnivel ahí de Circunvalación de Juan Pablo y hoy en ese tiempo ya era bloqueador ya y bueno, unos muchachitos, no sé, de unos 15, 16 años, y yo bien tranquilo, y luego se acercó uno de ellos y dice, oiga, ruco, así, así, oiga, ¿cómo le va a hacer en la subida? dice, no, no, no trae cambios, no trae nada, le digo, pues dándole. Pues ¿Eh? Así llegaba, como me ves. Sí, sí, ya la llegamos a la Fibos. subida, y, y ya lo veo, y lo paso a un ladito, y así yo, es como que sin nada, le digo, qué Y digo, sí, no, no, ¿no? no, le dicen, y digo, ¿Sí? y digo, pero se hizo bien, ¿cómo le acercó bien chido? Y es lo Ay, que es. a veces Dios. ahí, es, es la condición que uno realmente le saca la bicicleta, sí. por ejemplo, hay otra ocasión, me acuerdo que, que yo, mi hijo Carlos, fuimos a, al evento de la base aérea, que, la, la rodada de la base aérea que, que nos la abrieron para conocerla, Y acá Mister iba bien aguitado, porque en okay. ese tiempo él traía una mercurio de esas de fibra de cancel que le decimos. Sí, de, de, <risa> de fibra de cáncer. <risa> <risa> <Sí, que no, risa> ¿verdad? Sí, sí, sí pesaba la bicicleta y él iba bien aguitado. ¿no? Ah, es que jefe. Pues, sí, hey. pues llegamos ¿Tú? y vemos bicicletones de. 120 mil. 120, 200. Ah, el, fibra el, de carbono, el mayor de un mil sí, pesos. Ve, uno, ve unos mostrotes que dice uno. Ah. Y tú así no es mía, no es mía, aquí iba estaba, así, bien, bien, bien agüitadito todo el, todo el trayecto que nos dieron, la, el recorrido, uh -huh. y el último trayecto fue visitar las pistas, y en cuanto llegamos a las pistas, el chavo, dice, ¿saben qué? Ahora sí, libre, a darle, no, pues acá a mí estén en peso. empezó, ¿no? <risa> no se, no se no y lo el paso de uno a un guato, uno de fibra de carbono, y uh -huh. una derrota, no sé cómo iba su paso, pero yo iba. Eh. ¿Las ganas de alcanzarlo? Sí, sí es lo que le dije. No, es ahí, el de, orgullo. Es lo que les digo, ahí, a razón de lo que se contaba hace rato, le digo, de lo que a veces mucha gente no conoce las, de las no. bicicletas. No, la verdad de es hecho, que no. Hoy que fuimos a recoger los kits de, de, de, de la rodada Mazamitla, ahí estaba el amor de mis sueños, es una bicicleta, una Trek, pero 115 mil pesos que, que dice uno, ah. Dices, como que me ande sobrando, sí, sí. riñón. Como así. que me ande sí, sí, sobrando. Sí, sí hay bicicletas, que no decía. Digo, a veces es más de un carro del año, le digo, traerlo en el negocio. Sí, el guía, pero ¿no? es esto, que la gente es falta de cultura, sí. o sea, la gente dice, ay pobrecito, anda en bici, o sea, no tienen ni idea, ¿no? Y aparte, pues, las funcionalidades que tiene, ¿no? ¿no? Y de ¿no? sacarle es... provecho, porque sí, claro. a veces hay, hay muchos compañeros que yo les digo, sí trae bicicletones, <risa> que la verdad ya aquí en Guadalajara a mí me da miedo tener un, sí, digo, sí algo también. así, digo, porque desgraciadamente la inseguridad sí está difícil, Y es que te bajen, bueno, le bajan. desafortunadamente los, los rateros ya saben a veces lo que uno trae y te la ven y desde que te es que literal, por ejemplo, Ay, es una treca, y ya te ven y dices, oh, ya", como que ya supo y ya. Y luego te andan hasta cazando, ¿eh? Exactamente, sí. ya, ya le cueste, es lo que le digo, pero si es la pasión de uno es meterle, sí. es Ay, la buscarle verdad, sí. y es literal, es así. Hacerse de bicicletas y... Pues que sufra la familia. Oye, ¿y el maestro que quiere es hacerse las bicis? ¿Cómo es que hay ya que... también no quiero quedar con dos. Nosotros ah. tenemos en su casa, Mi casa, que es su casa. Gracias. ¿18 bicis? Como 18. Sí, te ¿Sí? Sí, creo. ¿No? Porque tal cual, compramos, ah, igual. Sociamos, Y pues es el vínculo tan fuerte... Que cuando, a pesar de cuando tienes accidentes... Lo primero que preguntas es la bicicleta. Es la bicicleta. Ay, sí. Como hace, antes de la verdad del silencio, yo tuve un accidente fuerte quedé inconsciente como qué seis siete horas y lo primero que dije mi bici mi bici ¿Eh? mi bici ¿Tú cómo está bien? ¿Tú está bien sí nos ha tocado ver eh, en, sobre todo en competencias no sí, hombre. a una sí. chica me tocó que así sin traje Toda raspada, sangrada y lo primero que dijo la, la, la bici, bici cómo quedó y yo eh. Y dije, bueno, pero sí es cierto. Chicos, me van a, a permitir así muy rápido hacer un comercial porque se lo, se lo prometí a los chicos. Estábamos preguntando que si conocían a Tropical Yeah, pero ya lo van a conocer. Son un grupo de, de cumbieros de originarios de Miravalle para el mundo. Eh, ellos acaban de estrenar una canción que se llama eh, Fica Duro. ¿Conoce el significado, maestro? La verdad no. Es un, es un término, según me explicó Farid, déjame ver porque traigo mis, mis apuntes el día de hoy. Eh, es una, un término eh, que es, ay aguántenme, es eh, en portugués y significa, significa, se pone duro. Es como, como para estas situaciones de no te rindas, o sea, dale échale, para adelante todo échale. el tiempo. Esta canción la hicieron en, eh, ¿ay, ¿cómo se dice ahora? En colaboración. colaboración con un chico venezolano que se llama, bueno, se hace llamar en el mundo artístico chico, Chino Méndez. No es cierto, Chino Mente. Chino Mente. <risa> no es cierto. Perdón, cada que me cambian los brackets digo una cosa por otra. Cada martes es igual. Ok, este chico es venezolano, de hecho estamos invitados a un evento que van a tener ellos de batallas, eh, como de freestyle y estas cosas de, de rap, el fin de semana estamos viendo si acomodamos los tiempos y si nos es posible estar ahí, eh, pero yo quiero que la escuchen, es una canción que, que a mí me llamó la atención, hoy no, nos reíamos con Farid porque... Le decía que todas las reproducciones que tienes el día de hoy son mías. Le dije, la he escuchado muchas veces, ya casi me la prendo. Me gustó y quiero que descubramos ahí algunos ritmos. Eh, Tropical es un grupo meramente cumbiero, pero tiene su, su estilo muy particular, ¿no, maestro? Sí. Y en esta canción vamos a escuchar como una eh, melodía de circo. De hecho, el video está basado, está filmado en un circo con temática y eh, pues está así como muy padre la combinación, es como un poquito brasileño, yo escucho un, como un poquito de samba, como un poquito de cumbia, y pues obviamente Mike se aventó un 10, es el mejor vocalista del universo, eh, espero que digan lo mismo cu cuando <risa> lo conozcan. <risa> uh. no, no, no, por favor, yo siempre le digo que es el mejor vocalista del universo, eh, él tuvo que ver con la letra de esta canción con la segunda parte. Entonces vamos a escucharla, ¿les parece? No. Es eh, el estreno en radio de Ficaduro de Tropical Yeah. Espero que les guste. Vamos. No. Ya bailar. Andamos prendidos, suena la cumbia, armando el ambiente. De yeah. tropical year, uh. chino mente. Fica duro, fica duro. Fica duro, fica duro. Venezuela, México. noche de aquí a donde nos vamos, que venga el dembow con ritmos latinos, que suene el tambor marcando tus latidos, te vas para abajo sonando este ritmo, mejor el perdón, que el permiso. Que se mova toda la noche entera, a los puercos sacalo pa' afuera. Chicos, regresamos. ¿Le gustó maestro? Bastante. Ya vi, ya vi el video, pues. Pero... ¿Ya lo viste? Sí. Sí, ah, ok. Pues ahí se los dejamos, chicos. Te lo mando para que lo vean. Y, y pues hay que ayudarnos unos entre otros. Es talento local y todo esto, ¿no? Sí. Hay que despedirnos con esa sorpresa. Porque sí, ya el tiempo pero indica aparte, que nos tenemos que ir. No, y las o sea, redes sociales. No, ¿cuándo salen ellos? ¿Y a qué horas? en qué lugar? Eso no, no, no lo han dicho. Todo ¿no? eso. A ver, la cara del grupo. La cara, la cara pues, del grupo. Bonito, véalo. El rojo del grupo, por favor. Pues nos, nos encuentran en redes sociales como Tumbados Bike, en Instagram, TikTok, Facebook. Nosotros salimos del Templo del Santuario todos los viernes en punto de las 10 de la noche. Okay. Eh, los oficiales estamos 9.45, 9.30, esperando para la gente que llegue por alguna anomalía o falla mecánica ayudarles para uh -huh. que estén en óptimas condiciones y podamos salir en punto de las 10 de la noche. La okay. Las rodadas usualmente se llevan 11, media, 12, dependiendo ahora sí del ambiente que traigamos y lo que la gente permita, si, si quieren quedarse un poquito más y no, y llegar al mismo santuario. Uh -huh. para ah, que ok, van y regresan. Todos salimos, okay. todos regresamos al mismo punto. Okay. Y de las sorpresas. Ahí va mi papá. De las sorpresas ¿no? es, es lo que veníamos a hacerles una invitación de traemos en mente una rodada. Y unir así en dos talentos, lo que es el ciclismo y lo que es el baile. Y eso es lo que traemos de sorpresa, es armar algo sabroso. Sí. ¡Claro! Nosotros ponemos toda la mente en la bicicleta y la familia, Dios me diate, le digo, la familia es... O sea, nunca les gusta la fiesta. Sí. Y es pedirles el apoyo a ustedes, que ustedes, en el ámbito del baile, ustedes sí, ah, sí, el árbol y bien. Sí. Gracias. Y es... Ni nos han visto. Yo sí, yo sí, yo sí. Diría, Ustedes nomás préstenos un micrófono y ya, nos encargamos del resto. Ya dirían por ahí, pues bendita redes sociales, ya uno puede tocar todo por todos lados, es nomás. Ay hay que meterse Dios así, mío, ay. ya me sentí observada. Ah, es que claro que sí, no maestro. Sí, ¿Usted claro. qué opina? Sí, si a nosotros nos gusta, de hecho, nosotros hemos hecho muchos eventos en la calle desde hace años. De hecho, las bailes que se arman en Chapultepec, nosotros los iniciamos. Porque dijimos, no, no, hay que activar a la gente, hay que moverla y funciona. Entonces, sí. un tiempo hicimos eventos donde eh, intervenimos edificios históricos bailando, ¿no? Para que no fueran nomás unos monumentos, monol, monumentos ¿Monumento? que fueran, no fueran monolitos de piedra. Sí, Sí, el, la el, el, el, la La de los niños héroes la rodeamos en una cosa que se llama Rueda Casino. Estuvimos bailando todos en, rodeando el monumento oh. y cosas así, pero... Yo siempre he pensado que, pues, ¿por qué no llegamos todos en bici? ¿No? Yeah, yeah. Ya están, ver, se unieron pero... las claro. mentes macabras. Sí. <risa> no, claro que sí, estamos en contacto, lo platicamos, ponemos fecha y, pues, mucha publicidad para que seamos sí. millones. Sí, porque van a ir los ciclistas y también los bailadores. Sí, claro. sí también les vamos a dar chance a los que no quieran llegar en bici, sí, pues, claro, que lleguen claro. caminando. Pues de si preferencia quieren. en bici. Maestro, me está comprometiendo. Me está viendo muy feo. No, claro que sí. Me pondré a practicar y, y digo es que ahorita fuera del aire les platico porque el maestro me hace bullying cuando me subo a la bici. Pero claro que sí es un hecho, ¿eh, maestro. Sí. Cuadramos. Ahí está. Claro ya se que hizo. sí. Está. Ahí está, ahí está la la de por medio. Está, claro que sí. Obviamente, <risa> tiene que ir Víctor Barrio Chico, ah, claro, ahí encabezando. Camargo. Tiene que ir Chuy Echeverría, ah, sí. tiene que ir Camargo, tiene que ir Quique, sí, claro que sí. Y Calbox. Ay, ah, sería. Ah, sí. Calbox, Maestro Calbox, se está pensando en grande. Casi ¿eh? debe de ser. Bueno, ahorita <risa> les vamos a decir quién es Calbox. Calvox es un sonidero, pero. Tremendo. Tremendo. Ah. De la Ay Ya, lleva... ¿cuándo ponemos la fecha? Ya, ya, ya. Ponemos Chicos, la fecha? muchísimas gracias por no. haber aceptado la invitación. Esperemos que no sea la única vez. Cada vez que ustedes tengan ganas de platicar con nosotros, algo importante que decir, algo no importante que decir, ustedes vénganse, armamos aquí otra plática y todos felices. ¿De acuerdo? Sí, un sí, evento sí. y eso, vámonos. Sí, y cada vez que tengan algo, es igual si no pueden venir, nosotros lo podemos este, tanto postear como compartir, como decir, ah, como que lo cierto. que ustedes quieran. A, a grosso modo, un, un sí. paréntesis se puede, le digo, sí. de hecho este fin de semana, bueno este viernes, le digo, vamos a un festival, de hecho con las amigas de Soy Arte, el colectivo Soy Arte, okay. eh, vamos al festival neurodivergente, uh -huh. para Ay, darle ese espacio a, a las enfermedades, bueno, no son enfermedades, son cuestiones diferentes de la mente, uh -huh. y es entenderlo. ¿En dónde va a ser? Va a ser en Casa Calavera, en Liceo. Sí. Ah, ya, ok. De, de Cásca, no, Cásca, es en, bueno, San, no, es en No, es el liceo. San Felipe, no, es el San liceo Felipe, ¿no? no es el liceo. De hecho, de abajo de Pulque de Gollado. De donde está Pulque de Gollado es en la parte de abajo. De hecho, vamos con ellos digo, a, a levantar la mano, a darles un poquito de lo que es el entendimiento de, de lo que es el, la neurodivergencia, digo, lo, que, lo que engloba eso. Sí. Y sí. nos pidieron apoyo y, y ahí estamos. Ah, pues igual si podemos, sí, ahí sí, llegamos. Vamos. Claro que sí. A la bici. Así va no, no pasa que sea graduada Lego. De hecho, bueno, parece El nombre de nosotros, Tumbados, va. De ahí viene, de hecho. Se tiene que caer para ser tumbado. Exactamente, no. es, el, okay. es la graduación, Lego, para ser un verdadero tumbado. Sangrendo. Mira, si quieres ir en bici, nos podemos ir en, en, el, en el tandem Ok, así ah. se sí acepto. Así se sí. acepto. <risa> yo no sé, él dijo yo no dije nada, ok, pues nos tenemos que ir maestro, sí. eh, tristemente pero nos vemos pronto, Va. Sí. así quedamos los micros abiertos para tumbados todas las veces que ustedes quieran, maestro un placer como cada martes y perdón porque de verdad siempre que me cambian eh, ligas digo una cosa por otra, pero gracias gracias Juanito, gracias. perdón por el tiempo que nos pasamos, pero vale la pena y vámonos todos, nos escuchamos right. el, el mar siguiente martes Bye, bye. bailar es soñar con los pies nos escuchamos la siguiente semana Anfibios Radio